Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Jorge Lozano, nuevo alcalde del municipio de Saldaña. Doctor Jorge, bienvenidos a noticiero 37 grados y cuéntenos, ¿cómo encuentra su municipio? ¿Cómo lo recibió en estos primeros meses del año y, y sus expectativas ante este nuevo gobierno? Bueno, muchas gracias. Pues estamos ajustando la administración municipal de acuerdo a nuestro sistema implantado, mi programa de gobierno, estamos desarrollando el plan de desarrollo. Eh, la alcaldía la encuentro financieramente... la Bien, prácticamente el consejo del periodo pasado pues fue muy austero y no aprobó créditos bancarios por lo que tenemos crédito cero en los bancos gracias al consejo y en, el, en unas obras en ejecución, pero están los dineros que lo financian correctamente consignados. Saldaña fue noticia de que se salía la ley 50, que entraba la ley 50, eh, cuatro, la ley 550, ¿cómo está en cuanto a la ley de quiebra la alcaldía de Saldaña? En ese aspecto el consejo pasado también fue muy responsable, fue responsable, porque pues, el, el alcalde anterior quiso incluir al municipio de Saldaña en la ley 550, viendo que lo podía hacer por Por, por otra por la ley 617 por otro aspecto lo que lo que finalmente hizo y por fin salió el municipio avante en las deudas que tenía ahí los hay o sea se han vuelto manejables de, de acuerdo que no era necesario la ley tiene en cuenta y así se demostró y así vamos y yo creo que eh, estamos bien en ese aspecto en el municipio de Saldaña. Alcalde en esta época de escasez de agua, Saldaña ha sido un municipio que ha caracterizado por no tener su propio alcantarillado por no tener acueducto. ¿Cómo maneja usted este tema donde el agua escasea en Colombia? Allá siempre se ha manejado el acueducto a través de pozos profundos. Tenemos un gran río, pero nunca lo tomamos del río el agua. En eso se están tomando de cuatro pozos profundos, pero en esta época de sequía esos pozos también nos afectan el caudal del agua, por lo que hay disminución del caudal de agua. Pero es que no solamente eso, es que... El municipio de Saldaña en el siglo 21 no tenemos agua potable, allá no hay planta de tratamiento de agua. Entonces, esa es una de la la problemática principal que está en mi programa de gobierno y que va a quedar en mi plan de desarrollo, que gracias a la colaboración que me va a prestar, confiando en Dios, el señor gobernador, vamos de una vez por todas a solucionar este problema en el municipio. Alcalde, se continúa enfrentando los sicariatos en el Tolima, Saldaña finalizado el año tuvo bastantes Eh, delitos en cuanto a esto ¿Cómo se está manejando la seguridad en su municipio? Sí, el año pasado se contabilizaron siete y a comienzos de año se contabilizaron dos pero gracias a unos consejos de gobierno y a la presencia activa y decidida de la policía, el ejército el CTI, ya hoy en día hay tranquilidad y ya no contamos con con esos con ese sicariato que nos azotó al comienzo y al final del año pasado Alcalde, ¿va a hacer algún informe especial en los primeros 100 días de gobierno? Por supuesto que sí, es normal que en los primeros 100 días presentemos un informe de lo que hemos hecho, que recibimos, para ahí sí encaminarnos a nuestros cuatro años de periodo. ¿La invitación a la comunidad para que la acompañe, Jedia? Sí, invitó a la comunidad. He tenido buena recepción ahorita en, en las reuniones de los planes de desarrollo en los diferentes barrios y veredas, hay mucha esperanza de parte de la comunidad y van a ser correspondientes de parte de Jorge Luzano como alcalde Alcalde, muchas gracias y continuaremos atentos a su trabajo, a su gestión Gracias a usted y a toda la comunidad